En solo cinco minutos intentaremos derribar un mito. En solo cinco minutos ingresaremos al mundo f o r d En solo cinco minutos la Argentina conocerá la verdad del mito sexual. Mito sexual f o r d en Concept Radio. En solo cinco minutos un personaje invitado derribará el mito sexual f o r d La única. Ella es Estelita. Hola. Hola Ricardo, ¿me escuchás? Hola. Sí, Ricardo, soy Estelita, ¿me escuchás? Estelita, que tengo un programa de radio, estoy en vivo y te, te quiero mucho, yo te quiero defender porque te están tratando todos mal y yo te quiero mucho. o es t e l i t a Estelita García, yo te llamé hace unos días y tuvimos una nota, ¿te acordás? Hace unos no, hace meses. Sí, cuando fue tu cumpleaños. Yo estoy cansada de que todos te traten mal, Ricardo, de verdad, yo te quiero mucho y te admiro por lo que haces, ¿entendés lo que te digo? Bueno, te agradezco mucho. ¿Me entendés que te ataquen? Yo soy travesti, ¿viste? Y me molesta que te ataquen por tu sexualidad. Me parece muy bajo, me parece. Te lo digo de verdad, de corazón. O sea, vos lo que haces es cantar y sensibilizar a la gente, como dijiste hoy. ¿Y a quién le importa? ¿Me entendés lo que haces en tu cama? De verdad, te lo digo de corazón. Sí, por supuesto. Realmente no. Sí, que estés juzgándote por, por, por la sexualidad, que estés intentando averiguar con quién te acostar, realmente no tiene, no tiene sentido. ¿Por qué crees que atacan tan bajo, Ricardo? Otra cosa para mi amor, Este es envidioso, trata de, de destruir, a, de destruir a la gente de Egipto en lo que hace. trata lo a la yo quiero actuar con vos, Ricardo. Yo no sabes lo completa que soy. Me tenés que llevar a actuar a tu obra. <risa> te quiero、no te sí, bueno. cuando estés en no, Buenos no, Aires,、nada. en capital. Cuando estés, me gustaría conocerte. De verdad, te lo digo. Bueno, dale, mi amor, escúchame. ¿Y vos sos gay o no al final? Porque sabés que si lo decís ya se dejan de romper las pelotas y ya fue. Como, como escúchame, vos te pensás que o De r i a no pregunta lo m i m o ¿quién es arriba mi e x u a l i d a d Y yo, no, no. Eso, eso es cuestión mía, lo que yo no me c h c a s o es mi chama, es cuestión mía. Ya lo sé, mi amor, pero ¿sabés qué pasa? Para cerrarles el orto, porque mira, yo soy gay y a mí me costó mucho asumirme como tal, te lo digo de corazón. ¿Sabés lo que me costó hablar con la f a m Yo, de o m e n t o soy. e s t o Yo i solamente estoy con mi hija enallado, estoy enamorado y estoy v a r o Así que este, lo que la gente pueda decir, a mí ya no, no me interesa. Me importa lo que yo sé, lo que yo pienso y lo que yo siento. Pero vos aclaraste todo el tiempo sí, que sí, estás. Yo、no、te digo, no, pero para mi amor, una, una, no, una última no, cosa. No, sí, mi amor, pero no te quiero molestar, es un segundo nada más. Yo te digo porque a mí, a mí me hizo muy bien poder blanquear con mi familia y con mis amigos, ¿me entendés? O sea, para que no me rompan las pelotas, que no me rompan los huevos. Si te ves, si te ves. Tenía si tenías e t a d o que blanquear, te felicito. Yo no s sé e v a nada que blanquear. Estoy feliz c o m o s o y Está bien. Y con, con mi novia y esto, esto todo bien. Bueno, entonces. ¿Te, te, te llamo. Vos confirmás entonces que sos heterosexual y ya está, y que no rompan las bolas. Por supuesto, ¿sí? pero la gente puede hablar cualquier cosa, ¿no? No tiene、no, por qué atacar y van a atacar siempre con algo que piensa que me puede m o l e s t a r ¿Viste la canción? ¿Vos escuchaste sí, sí, la.?、Si no、Obvio, mi amor, te quiero.、Si no gay, igual, no、mala, que... Obvio que no, no mi amor. No, yo... Yo... De hecho, yo soy gay y vos me estás dando cabida y sos un amor y te quiero mucho. Bueno, amor, ¿Escuchaste la canción que te hicieron en、eh, internet?、No no、mi amor, ¿escuchaste la canción que te hicieron en internet? No, realmente no. Mira, te la canto. Tenés un segundo, te la canto al piano. No, mi a m o ricardito ya me estoy con todo el acá. A le gusta el pito es una cagada te mando un beso te quiero ricardo un beso mi amor te quiero chao corazón chao chao vos sos hétero no ricardo ricardo vos sos hétero vos sos hétero no yo soy de todo y vos quieras ay mi amor me encantó hasta、so, so, te tragas un pirulín de vez en cuando te quiero no no, yo, lo que yo ahora lo digo es mi problema No, pero no es un problema, no es un problema, es una felicidad. Te quiero mucho, Ricardo. A Ricardito le gusta el pito, que se hace el chongo, si le da el porongo. One, two, three, four. Uno, dos, tres. Pelotudo. Rumba, galletita, rumba. Rumba, te comes la rumba. One, two, three, four.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 Le gusta el pito, que se hace el chongo, si le da el porongo, porongo, porongo. Concept Radio Argentina agradece la participación especial de Estelita en este programa especial. Podés visitar todo su material en m a m, -M o n c o m a r M-A-M-M-O-N.com.ar.